¿Cuál es el año de la tristeza? Es el año en que el padre de un estudiante y nuestra madre murieron cadija, que Dios esté complacido con ella, el esposo del profeta.